El Programa de Oportunidades Laborales y Recursos Humanos de la UNLP continúa publicando ofertas para brindar soluciones efectivas a las empresas que están en búsqueda de nuevo personal. En esta oportunidad, los puestos a cubrir son para ingenieros y licenciados en sistema y docentes de inglés. Se trata de profesionales que se hayan recibido o no en esa casa de altos estudios pero pueden demostrar contar con conocimiento suficiente en sistemas e inglés. Les interesades, podrán enviar su currículum a prolab.prezi.unlp.edu.ar, dejando en claro a qué puesto desean postularse en el asunto del correo. Inauguran un nuevo museo en Abasto. Escuchamos lo que nos cuentan desde FM Raíces Rock. Abasto tiene su propio museo. La nueva atracción de la región está ubicada en 206 y 516 y se puede visitar los viernes de 16.30 a 18 y los sábados de 15 a 17. La entrada, por supuesto, es libre y gratuita. Para el Servicio Informativo Regional, reportó FM Raíces rock Un servicio que informa más cerca. Llega la segunda edición de Flap, la novedosa propuesta que se realizó por primera vez el último fin de semana, se reeditará el domingo, pero esta vez en la localidad de Citibel. Se realizará entre las 2 y las 8 de la noche y contará con diversas propuestas lúdicas y deportivas, así como locales de comida rápidas y otras posibilidades gastronómicas para todos los gustos. La propuesta forma parte del ciclo de eventos impulsado por la comuna que invita a les vecines a disfrutar de la ciudad, los espacios verdes y sus talentosos artistas locales. El cielo está parcialmente nublado en la región, la mínima para hoy es de 7 grados y la máxima de 17. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.